Emisión especial de Estrela Estrela. 2. Sábado 1 de aviento. En Radio topo Escútanos en no 101.8 da frecuencia modulada zaragozana. O a través del streaming en radiotopo.noblezabaturra.org <risa>